De la Feria Feministas trabajando y queremos conocer más detalles sobre esta actividad que se viene para el próximo fin de semana. ¿Cómo estás, j e s s i Hola, buenos días. ¿Cómo estás, k e s a l a u ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vas a participar, obviamente, de esta feria que ya se ha vuelto una actividad tradicional en la ciudad de Santa Rosa. sí, sí. Es el próximo 6 el próximo de febrero.、Sábado. Estamos hablando de mañana. Mañana. A las 13 horas en el Parque Oliver. Contanos qué va a haber. No es de 10. De 10 a 19 horas.、Eh, a las 13 horas tenemos un taller、Ajá. que es este,、eh, de arte y juego. Que van a ser n i ñ e、eh, s de parte de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez d r u m e l donde yo soy bibliotecaria.、Uh -huh. Y al taller lo va a dar eh, Sol,、eh, Sol Padre. Y bueno, ese taller va a ser junto con la asamblea que se hace normalmente. Entonces, las niñas que vayan con, con, con las mamás, con las chicas ahí a la feria, van a estar en el momento de la asamblea como、eh, haciendo un tallercito. también a lo largo del día. Este, por el tema de los, del protocolo y eso, armamos bolsitas in, independientes para cada niña, n o cierto?, es totalmente desinfectado y todo cada material para que sea utilizado por cada uno y sea manipulado. Por cada uno y no se comparten los,、no、se los, los elementos. Muy ¿no? bien. Como El tema de la plástico, l a tijeras, eso, cada uno. Eh, eh, bueno, pues si son muy chiquitos, las tijeras ya va a ser la, la profesión. Sí, vamos a ir desinfectando t o d o e s o por el tema del de, de coronavirus para que, no, este, para que no haya ninguna clase de, de posibilidad de, de, de, de contagio de, de contacto, muy ¿sí? bien. entre ellos. Después、eh... va a haber un taller de empoderamiento、uh -huh. que va a dar también、eh, lo de una espíndola. Eh, y hay un,、eh, hay un taller este,、eh, sobre violencia y va a haber, pero al final lo vamos a p r o d u c i、si、lo pasamos para la próxima este, feria. Bien.、Ah, que, bueno, sí. Eh, en esta feria, además de estos talleres que estaba describiendo Jessie, obviamente de las emprendedoras que forman parte de esta feria de feministas, también va a estar, como siempre, el consultorio jurídico feminista, donde se、eh, brinda orientación en trámites de ANSES, discapacidad, cuota alimentaria, régimen comunicacional, violencia de género, i p a b etc.、Eh, Jessie, te consulto, esta feria se va a repetir. El próximo sábado, es decir, el día 13, también en el Parque Oliver, entre las 10 y las 19 horas. Sí, sí, también, porque por necesidad de las chicas y eso por necesidad de, de volver otro día、eh, y eso a feria. Digamos, antes la feria era un sábado de c a d a m e s、uh -huh. y desde el mes pasado empezó este, dos sábados de c a d a m e s lo que pasa que lo decimos sobre la fecha. Así que, como formalmente, este sábado. Eh, en, en, o s sea, e Ahora a en febrero arrancamos、eh, los primeros dos sábados de cada mes, ¿sí? hacer la feria. Bien,、eh, cumplen dos años y medio de que se inició esta feria.、Eh, contanos、sí. cómo fue o qué evaluación pueden hacer ustedes respecto de la participación de las chicas, las compañeras que se fueron sumando durante todo este tiempo.、Eh, ¿Vieron crecer, obviamente, esta feria? Sí, sí. Este,、eh, la feria surgió en el gobierno neoliberal de Macri, ¿no es cierto? Por necesidad propia de las chicas que. organizamos de tener un ingreso aparte de, de nuestro salario no、uh -huh. este después por ahí en la situación de cada una fue mejorando y algunas como en mi caso en、no、serio sé, d e j é de feriar estaba feriando al principio y ahora d e j é pero me quedé en la organización y hacemos talleres desde la biblioteca y eso este, en la feria y así entonces nos fuimos sumando este, la idea es como es crear me escuchas y、sí, si、sí, ¿no? te escucho bárbaro si、ah, si、sí, sí, pensé que te había no, no,、eh, no. la idea es, es crear comunidad no es cierto nuestra、uh -huh. feria no es solamente de De compra-venta o de emprendedoras, i n o de emprendedora, sino también nos ayudamos en, en diferentes servicios en, y con diferentes servicios también con el tema de violencia de género. Hacemos acompañamiento a las compañeras,、eh, tenemos, este, diferentes, eh, tenemos los protocolos, tenemos este,、eh, folletería, donde están los protocolos, los pasos que hay que seguir en caso de situaciones de violencia de género. Este, hemos armado、eh, a, a lo largo de, de los dos años y medio, hemos avanzado y hemos. ido desarrollando según las necesidades que se van presentando, diferentes, este, este, distintas, este, este, fueron dando respuesta a distintas necesidades. Una de las necesidades que está como este, todavía en capilla el tema de,、eh, del e monotributo,、uh -huh. este, que es muy difícil,、eh, o sea que, que las contadoras, hay contadoras y contadores, cuando una persona recién tiene un monotributo social o una monotributo en categoría, no tenés dinero como para pagar. A una contadora y una, un contador. Entonces, tenemos ganas de armar un manual para poder este, aprender y a manejar el monotributo, hacer las declaraciones juradas de ingresos brutos,、eh, poder este, este, nada, hacer la facturación y todas esas, esas cosas que a veces las compañeras no saben、eh, no sé si、no sabes cómo hacer. O, o también saber que tenés una clave de ASIP y que tenés una clave de ingreso bruto. Por ahí son claves que tienen las contadores y una no sabe que, que existe, que lo tiene. y cómo poder hacer una misma su propia、eh, su propia gestión de monstruo、claro. entonces es algo que tenemos hace rato、uh -huh. como que queremos hacer y como que todavía no,、eh, no incluso nosotras mismas vivimos renegando con, con todas estas cuestiones de eso bueno entonces a medida que se van haciendo surgiendo necesidades como aprender a hacer playas n o、uh -huh. en épocas de pandemia en un momento Cuando se produce todo este tema de la innovación total. ¿Por qué innovación total? Porque probablemente con el trabajo que veníamos haciendo y eso cada una en su, en su lugar, no, no podía seguir de la misma forma y tenía que hacer, incluso、eh, algunas cambiaron de trabajo como masajistas. Entonces, desde la feria lo que hicimos fue hacer, crear diferentes labios de comida, de, de chicas que hacen tapabocas y eso y difundirlos por nuestras redes y todo para poder que las compañeras puedan llegar a llevar、eh, el dinero a su casa, que puedan seguir. o sea, eh, eh, abasteciéndose, de, de, aunque sea nuevos trabajos y eso, pero ayudar siempre、eh, para, para dar impulso.、Eh. Al crecimiento de las compañeras. ¿no? Estamos hablando con Jessica Magio, g quien es integrante de la Feria Feministas Trabajando, que se va a realizar mañana a partir de las 10 horas hasta las 19 en el Parque Oliver. Hay distintas actividades、sí. y se cumplen 25 ediciones、sí. de esta Feria Feminista, que por supuesto,、eh, además de reunir a compañeras, a emprendedoras, ha sido un espacio de empoderamiento en la ciudad de Santa Rosa.、Sí. Jessica, te agradecemos mucho por. Estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y ahora este año agregamos el tema de historia de feministas y trabajando, que、uh -huh. se va a dar por la CTV TV, en el programa Recreo. Así que eso es, estamos innovando en eso y estamos como avanzando en ese tema también, ya que somos históricas, ¿no? Y, y así para ir creando esta cultura de c r e a r comunidad y para、eh, expresar nuestra experiencia y para que la gente la conozca. Así que bueno, te mando un abrazo l a g o muchas gracias por. Por la buena onda del a r a d i o que siempre tienen todo lo mejor con nosotras. Y buenas a l u d o a todos allá. Un fuerte abrazo, Jesse, y mucha suerte para、no. mañana. Dale, muchas gracias. Los esperamos a todos mañana en el Parque Oliver, de 10 a 19 horas, Ferias Feministas Trabajando. Muchas gracias.